Bueno, eh, ahí está el señor hablando. Vas a tomar un mate, Juan, que te va a caer muy mal, te lo quiero decir. ¿Está eh, mal el mate? <risa> está frío y me, mal cambiado. <risa> Nos va a predisponer mal. ¿eh? 28, 29 y 30 de agosto en ¿También? la Casa de la Memoria, ahí en... Eh, Eh, Santa Fe 2946 se lo avisé, eh, se va a estar recordando va a haber jornadas de la memoria en torno al día del detenido desaparecido está el compañero Juan Filkenstein acompañándonos para poder contarnos un poquito de qué se tratan estas jornadas y cómo van a arrancar y cómo van a finalizar Juan, bienvenido y gracias por estar buen día, ¿cómo estamos? podríamos decir que el sol del 27 viene asomando ¿no? y así parece pensé que me vas a decir que era un día peronista eh, me el la cambiaste, está 27 bien por eso asomando. mismo Bien, ¿Cómo eh, estamos? bien, bien, bien bien contentos de tenerte acá en, en la radio Juan, para que nos cuentes un poco de qué se trata las tres jornadas que se han organizado eh, en la Casa de la Memoria en Santa Fe 2946 en torno al Día del Detenido Desaparecido Bien, en principio lo que debemos decir es que lo que el calendario de actividades ofrece es esto que, ustedes, que vos comentás el 28 que es puntualmente mañana las actividades arrancan con el traslado ...de la sesión que normalmente se hace en el Consejo Deliberante... ...de la Comisión Municipal de Memoria, Verdad y Justicia... ...se hará precisamente en la Casa de la Memoria... ...a partir de las 14 horas. Y luego vendrá oficialmente la inauguración de esto que... ...que bautizamos, que dimos en llamar... ...y que tiene un contenido muy particular... ...y que se llama Impresión de Identidades. ¿Qué es Impresión de Identidades?... Un poco nosotros les hemos hecho llegar en algún comunicado al, al conjunto de la comunidad y a, las, a los organismos... ...y a las distintas estructuras sociales, culturales y educativas, cuál era la idea. El padrón de registro fotográfico original que, que durante tanto tiempo nos acompañara en la casita... Fue recompuesto, actualizado, eh, esta, esta idea original de Eleonora, la verdad que nos pareció válida, y bueno, fuimos detrás de un objetivo que en principio tiene que ver con la actualización en términos técnicos de ese archivo y padrón fotográfico, pero... Ahí, a partir de surgir la tarea, le empezamos a dar algunas vueltas, algunas roscas, y crecieron algunas inquietudes que, que trasladaron lo técnico hacia lo cálido y la actualización hacia lo histórico. En el sentido es que Impresión de Identidades se va a tratar de convocar fundamentalmente, insisto con lo mismo, en principio a la estructura de los organismos de derechos humanos, madres, abuelas, hijos, ejes detenidos y el resto de los organismos que conforman esa estructura. Pero también a amigos, simpatizantes, delegaciones de cultura, delegaciones docentes, delegaciones de, de trabajadores de ámbitos ...en general y en particular... ...como los compañeros... ...de la pesca y del puerto... ...que van a venir el jueves... ...y dónde estaba un poco el... ...el, el, el momento... De, de, ...de acumulación de identidad... ...en esto que llamamos impresión... ...de identidades... ...en descubrir precisamente... ...es decir, la idea es esta... ...nosotros vamos a presentar... ...todo el registro fotográfico... ...con todas las fotos... ...pero en principio... ...sin los nombres visibles. Habrá sobre cada nombre... ...una pequeña leyenda que dirá... ...30.000 compañeros presente, ...Casa de la Memoria. Y cada quien que venga... ...y que tenga la inquietud que no nazca desde su vínculo familiar... ...o de, o de relato de compañero histórico... ...y lo haga desde la, la autonomía... Pueda plantearse la búsqueda de la identidad de un determinado compañero. Insisto, sea familiar o no. Y por otro lado, es decir, como, como último material de difusión de esta actividad, mañana de manera previa a, a esta, a la primera impresión de identidades, vamos a difundir un. un Un, ...un pequeño apartadito... ...que precisamente dirá algo como que... ...cuando descubras... ...la impresión... ...descubrirás la identidad que estás buscando... ...y este, este es el sentido final del que se trata... ...nosotros no queremos trazar un puente histórico... ...entre aquella generación y nosotros... ...a la inversa... ...nosotros queremos volver a las fuentes... ...es decir, queremos ir hacia allá... No solo que vengan a recorrer de manera compartida ellos hacia nosotros desde este relato histórico que tratamos de sostener y de, y de mantener consolidado a través de, del tiempo, pero fundamentalmente a través de lo ideológico, sino que creemos que es el momento oportuno para volver a la fuente. ¿Y por qué planteamos esto? Entendemos en general que hemos atravesado en los últimos tiempos Una, profund, una profunda decadencia, cuyos resultados están a la vista y tienen que ver con los indicadores sociales y con esta cuestión del hambre que pasa a nuestro pueblo en la cotidianeidad. Pero también finca en otros lugares, fundamentalmente en lo ético y lo moral. Eh, Juan, eh, el 28 entonces arranca con la ascensión eh, de la Comisión Municipal por la Memoria que va a sesionar... En, el, ah, en la, casita. En, la eh, casita en ese caso, esto lo advertimos, lo avisamos, eh, es, es, eh, no sé si la palabra es privado, eh, pero sí tiene que ver con la Comisión Municipal eh, por la Memoria, no van a más que eh, tener una sesión especial. Sí, a partir de las 16 horas eh, va a arrancar esta jornada, estas jornadas, porque son tres eh, de impresión de identidades, que es lo que narraba muy bien Juan Reci Recién, hasta las 20 horas eh, aproximadamente. La segunda jornada, que es la del 29. Eh, arranca al revés, digamos, arranca con la impresión de identidades a partir de las 14 horas, yo les pido que se agenden, que anoten todo lo que les voy contando, eh, y hasta las 17 horas, lo mismo que recién contaba Juan, eh, y después la, una charla, eh, contame quién va a estar dando una charla el día eh, jueves 29 a partir de las 5 de la tarde. Bien, eh, el relato de actividades se ajusta a lo previsto, nosotros vamos a arrancar el día jueves de 2 de la tarde a 5, con esto que acabamos de, de relatar recién. Y a las 5 de la tarde, en sintonía con esta actividad práctica, va a haber una charla que hemos titulado Memoria, Construcción Social y Cultural. ¿Qué entendemos por esto? La memoria, es decir, nosotros conjuntamente con lo que va a ser ...vamos a irme echando un poco para... ...de alguna manera... ...poner en conjunto... ...cómo se complementan las actividades... ...el día viernes va a estar la presentación del libro presente... ...la charla previa... ...esta que estamos haciendo referencia de Raúl Aymar... ...que dice... ...memoria, construcción social y cultural... ...entendemos nosotros... ...la memoria... ...qué es lo que decimos... ...memoria no es tener recuerdos... ...es tener conciencia... Y entendemos que memoria es parte del eje de disputa ideológica que nosotros tenemos desde el lugar en el que nos paramos históricamente para confrontar o para alentar las expectativas del proyecto que nosotros queremos para la clase trabajadora y el pueblo. En ese sentido, recién hablábamos de ética y de moral, y ahora hablamos de memoria, empalmándolo con ese conjunto de herramientas que nosotros creemos, necesitamos a futuro como militancia popular y ampliamos los marcos de la militancia para salir de las agrupaciones y cuando hablamos de militancia popular la, las trasladamos a la comunidad en lo que creemos que es la futura tarea de responsabilidad social que tienen muchos sectores que permanecen al margen, no decimos indiferentes, pero al margen y creemos que viene una, una etapa nueva en la cual hay que buscar Que sectores sociales que han venido permaneciendo marginados o automarginados o por algún, por algún motivo vulnerados a la posibilidad de incorporarse, empiecen a tener cierto protagonismo. El proyecto que viene es una construcción social colectiva y está atado a esta cuestión. En algún lugar volvemos a las fuentes. La memoria es un camino en ese sentido y la diferencia entre memoria y recuerdos Es evidente. Esto lo va a plantear Raúl Aymar. Y queremos hacer un último comentario referido a esta cuestión de esta charla de memoria, construcción social y cultural. Tenemos previsto para septiembre repetir la misma charla con la convocatoria a, a otros compañeros algunos de los cuales no vamos a adelantar, estamos pendientes de cerrar esa actividad y de confirmarlo, pero sí tenemos idea de volver sobre este punto porque nos parece determinante y estratégico para descolonizar y desempolvar un poco esto que, que tanto nos ha atravesado el alma. Queda en la agenda, vamos a volver a, a hacer la actividad. Eh, y el cierre es el 30 de agosto, de siempre. Eh, históricamente y, y siempre está bueno también recordar a los compañeros eh, y compañeras con música, con artistas con algo de alegría que se entrelaza siempre con la emoción eh, del recuerdo y, y de aquellas épocas eh, sigue la impresión de identidades el, el viernes eh, va a estar la compañera Estela Bassi presentando el libro Presentes eh, en el, a las 5 de la tarde eh, ¿es así Juan? Sí, en realidad, digamos, representando, representando ya, hubo, ya hubo una inauguración por parte de la compañera en el local de la Asociación Judicial Bonaerense, este, hizo una primera presentación. Esto lo teníamos previsto, ya estaba eh, eh, fijado así, y, y su presentación también. Y es cierto, el, el viernes eh, las dos actividades también se van a complementar, Eh, la presentación del libro resulta una actividad sumamente interesante porque seguramente la expectativa que despierta reencontrarse con anécdotas, experiencias y situaciones muy particulares vividas en su momento por la militancia marroplatense, seguramente habrá de, de, de proponer una, una pausa emocional Eh, eh, determinada y bueno de, el, el complemento de ese día es esto que vos decís que está previsto para la noche como surge de la ficha que ustedes tienen y que les dejamos pero que nosotros vamos a, a repetir esa noche como cierre de las actividades y en, y en este homenaje a los compañeros detenidos desaparecidos Ese día nos acompañan como artistas... ...Eva Triguero... ...Daniel y Juan Robles... ...Alicia Frigerio... ...Pablo Olmedo... ...y el compañero Antonio Isuriberes... ...con ellos vamos a compartir hasta que las velas no ardan o, o lo que fuere... Y, ...y por supuesto... ...es decir, invitamos al conjunto, a la comunidad... ...a, a, a acompañarnos, a participar... Todos los días, eh. digo, a la hora que sea, digo, sí, esto arranca sí. eh, a las 2 de la tarde, termina a las siete y media, ocho. si no termina a las siete y media y termina después también. Y también, eh, digo, la, la idea es que vayan pasando eh, todos los días, digo, Mar del Plata, siempre lo decimos, Mar del Plata tiene eh, a al, al, la densidad poblacional de aquellos años eh, el 1,2% de su población desaparecida por el, el gobierno genocida. Eh, digo, no es menor el dato y no es menor el número. Eh, digo, es un numerazo, eh, digo, y, y tenemos que recordarlos y, y hacer memoria, bien como dice Juan, esto de no recordar eh, y que es hacer memoria, sino hacer memoria en serio. ¿No? Es, es, es un dato no menor, los compañeros van a estar en la Casa de la Memoria, eh, ahí van a volver, como quien dice, a la Casa de la Memoria con sus nombres en esta actividad que va a arrancar el 28 actividades, que van a arrancar el 28 de agosto. Eh, te el... te veo con pongan a de decir algo. Sí, el otro día, eh, cuando estábamos transfiriendo al. Al registro fotográfico nuevo, desde el material de Estela, se nos ocurrió hacer una... Nunca, nunca lo habíamos tenido en cuenta, ni lo tenemos, ni lo consideramos la, posi la posibilidad de hacer una estadística respecto a los compañeros desaparecidos, estadística en términos ...de orden numérico... ...y nada más... ...pero sí, lo que hicimos fue una aproximación... ...y sacamos algunos números... ...compañeros de... ...nosotros tenemos alrededor de 430... ...compañeros desaparecidos... ...tenemos... ...380 fotos... ...a partir de esto les adelantamos... ...que necesitamos conseguir... ...las 50 fotos de los compañeros que nos faltan... ...que van a formar parte de, de un panel... ...donde van a estar sus nombres... ...necesitamos que de alguna manera, la por extensión, la comunidad acceda a, a reconocer y a saber que nos faltan las fotos de 50 compañeros. Pero en realidad lo que testeábamos era cómo, a dónde respondían las mayores cantidades de compañeros desaparecidos. Tenemos 150 compañeros estudiantes universitarios, alrededor de casi... 30 compañeros que forman parte de la estructura docente del ámbito universitario. Es decir, de los compañeros que desaparecieron... ...al menos en el ámbito de Mar del Plata, estadísticamente... ...estaban casi la mitad vinculados... A la educación. A la educación, a la estructura del conocimiento y al desarrollo superior. Y por otro lado, el resto de los compañeros que desaparecen... ...muchos son técnicos... ...pero la mayoría son laburantes... ...y yo me acordaba... ...de aquella consigna nacida a finales de los 60... ...que era la síntesis... ...de lo que luego sería el sujeto histórico... ...del setentismo... ...obreros y estudiantes unidos adelante... ...y... y recordé el panorama de... ...de lo que fue el, el inicio del quiebre... ...con respecto ...a, a, a la ofensiva contra el sistema... Que, ...que la poblada del Cordobazo representa. Y estuvo constituida de esa manera. Y se manifestó socialmente de esa manera. Y por eso es que la consecuencia fue la que fue. Porque la estructura de dominación del bloque de poder del sistema... ...entendió que era necesario recurrir a que de cualquier manera... ...la instancia que crecía... Si, en, en simultaneidad de intereses pero en combinación de extracciones sociales, debía ser agotada de cualquier manera y a cualquier precio eh, Juan gracias por haber venido ¿Eh? gracias a ustedes eh... Eh, aprovecho para decirles sí, sí, sí. sinceramente Gracias que siempre están Y nos acompañan Nos eh, estaremos viendo mañana Sí, sí, sí Mañana a partir de las 2 de la tarde en Donde va a empezar Voy a repasar todo eh, A partir de las 2 de la tarde Cuando va a estar la sesión De la Comisión Municipal Por la Memoria y la Verdad y la Justicia 16 horas arranca la impresión de entidades de eh, Este trajín que contaba Juan eh, Que... Eh, que, que van a hacer los compañeros sacando el nombre sentate, Juan, quédate tranquilo y sentado. No, no... Es que resultó tan malo el mate que me hizo para. Eh, después, el día 29, o sea, el otro día, de 14 a 17, impresión de identidades también, y la charla Memoria, Construcción Social y Cultural con Raúl Aymar, y el 30 de agosto, eh, de 14 a 17, impresión de identidades, y el cierre con la presentación del libro Presentes, eh, y después artistas que, como Eva Triguero, Daniel y Juan Robles, Pablo Almedo, Alicia Frigerio y Antonio... Y su libere. sí. Quisiéramos hacer una un alto referido a que. Si bien el libro de los compañeros desaparecidos de Mar del Plata siempre fue una inquietud que rodeó a los organismos de derechos humanos, la tarea en particular de, de Estela Bassi merece un, un, un absoluto reconocimiento. Eh, le puso muchísimo empeño, muchísimo esfuerzo, y al menos creemos que El, el objetivo está cumplido, posiblemente habrá en el futuro inmediato manera de terminar, de, de redondearlo y, y, y de cerrarlo, pero sin duda es una, una tarea que merece un, un, un particular reconocimiento. Casa de la Memoria, Santa Fe 2946, arranca todo el 28 de agosto a las 14 horas, terminamos el 30, vaya a saber uno a qué hora, eh, día del detenido y desaparecido 30 de agosto de 2019.